En la península fue el 18 de julio del año 1936 y hubo zonas, eh, provincias, regiones que automáticamente se declararon a favor del de alzamiento y otras eh, en contra. Eh, Guipúzcoa y Vizcaya fueron las provincias que en principio no, no se juntaron en el alzamiento, como así fue luego a la postre. Eh, y otras, como Álava o Navarra, pues, eh, fueron provincias que, que siguieron el, el alzamiento el 18 de julio. Eh, en la comarca pues eh, bueno el alzamiento se vivió con relativa normalidad hay que tener en cuenta que en aquel tiempo era frecuente que hubiera revueltas levant, eh, levantamientos eh, de tipo militar y otros signos eh, y por lo tanto eh, al ser un hecho que era relativamente común en aquellos tiempos eh, bueno pues se, se vivió la situación con relativa normalidad en Irún un y andarribía esto no quiere decir que bueno pues que hubiera cierta cierto interés ...y cierta preocupación entre la población por, por los destinos por el futuro de eh, el recorrido de este, de este levantamiento así pues las fuerzas políticas y sindicales a través de sus eh, militantes y sus simpatizantes mostraron un gran interés y preocupación a la vez por ello y bueno pues eh, en estos momentos iniciales eh, se vivió con, con esa con esa preocupación como os digo por ver el futuro hacia dónde qué recorrido va a tener este estanzamiento uh -huh. ¿Cuáles eran las posiciones políticas y luego pues, las represalias que hubo eh, contra la gente de, de derechas o que se suponía era más de derechas? Bueno, en principio la comarca eh, vamos a diferenciar Irún y Onda Rivía. En Onda Rivía la fuerza predominante era el Partido Nacionalista Vasco... Y en Irún, eh, la izquierda, las izquierdas de la República, los grupos de izquierdas, eran, eh, tenían una, una preponderancia notoria en, en lo que es la ciudad. Y por encima de estas formaciones era el Partido Socialista Obrero Español, el partido marivitario en Irún. Eh, Esto nos sirve ya como eh, una explicación para ver la, la importante resistencia que hubo aquí, la enconada resistencia que hubo frente a los atacantes que venían de, de Navarra, en concreto de Pamplona, donde se formaron las columnas que, que atacaron por diversos puntos en Gipuzgua. Eh, por lo tanto, pues eh, se organizaron unas milicias eh, populares de... de grupos de izquierdas, de republicanas, comunistas, socialistas y también los anarquistas, que en gran número vinieron de, de fuera a, a auxiliar, a, a ayudar a, a contener este, este avance de, de los alzados que venían de, de Navarra. ¿Cómo se desarrolló más o menos la batalla y la mayor diferencia un poco en el, en el material y en la formación ¿no? Pues sí es hay que tener en cuenta que hay bueno hay dos bandos, eh, digamos los, los que están defendiendo la segunda república en su mayoría civiles, eh, milicias eh, populares, eh, frente a un ejército profesional como es el que viene de, de Pamplona en mayor medida apoyado también por falangistas por, por requetes que son car, eh, milicias carlistas, eh, guardias civiles etcétera y son dos eh, digamos dos bandos que tienen unas diferencias que van a ser decisivas, determinantes a la hora de entender eh, la victoria de unos, el triunfo de unos y la derrota de otros por lo menos aquí en, en la comarca del Bajo Vidasoa ...y es que eh, las, eh, los grupos, las columnas que venían de Pamplona... ...venían eh, bien equipadas, bien armadas... ...con una disciplina militar... ...conocimientos en estrategia, en tácticas militares... ...a diferencia de los defensores de aquí... ...había muy pocos militares profesionales... ...entre los defensores... ...y bueno, pues eh, por mucha ilusión y mucho interés... ...que hubiera en, en derrotar este alzamiento... ...al final lo que eh, prevaleció fue el conocimiento... ...en tácticas militares, el armamento... Eh, ...la ayuda también de... ...de armas tales como los aviones... ...como la artillería pesada... ...como los barcos de guerra que estuvieron aquí... ...que en una combinación eh, de ambos grupos... ...por tierra, mar y aire... Eh, ...los atacantes lograron eh, conquistar y tomar la comarca. Los mayores combates se desarrollaron en la zona montañosa... ...y una vez que cayó ya eh, esta plaza, San Marcial... ...pues de ahí había un paso a ir. ¿no? Pues así es, eh, si veis a mis espaldas... Eh, ...vemos lo que son las montañas... de eh, meridionales de Irún eh, detrás está Navarra y los atacantes eh, principalmente empezaron a, a subir estas estas pendientes por el otro lado y los defensores jugaban con una relativa ventaja al tener las posiciones eh, cimeras en, en alturas tales como los puestos de Paogaña, de Arlaiz, de Ayacoarria, de Picoqueta que les daba una ventaja inicial porque al estar en alto los atacantes tenían que subir y tomar esas esas posiciones, esas cotas y eso fue una ventaja relativa luego al apuesto de como os digo eh, por los son los conocimientos en estrategia militar, la disciplina eh, pudo con, con la ilusión y, y las ganas de, de los defensores de, de intentar sofocar este, este alzamiento y en esta zona, en lo que es las, las montañas eh, se libraron los las combates más más cruentos de de Irún y aquí en la ermita san marcial, no exactamente en la ermita pero realmente si somos un poco más precisos, los combates eh, se libraron los decisivos en lo que es hoy el actual campo de tiro y donde están ahora mismo situadas las antenas aquí a, a mi derecha en esas posiciones ya de ...de ascenso, ahí es donde se libraron los combates más duros... ...entre los defensores y, y los atacantes. Uh -huh. eh, una vez caída bueno, San Marcial, eh, ya eh, al día siguiente, si no me equivoco... Eh, ...se toma Irún y bueno ocurre uno de los mayores dramas que ha habido Irún... ...que es el, el incendio. Eh, bueno, ya ha quedado bastante claro cuáles son los motivos... ...pero bueno, podrías explicarlo. Sí, efectivamente, eh, la caída de, de San Marcial, de, de esta cota... ...fue decisiva eh, y la población ya entendió históricamente ha sido así también queún que estaba era la una ciudad digamos eh, abierta perdida para para la causa re republicana entonces eh, eh, hubo pues un, un drama un drama urbano que fue el incendio de irún parejo también con el drama eh, eh, humano que fue el éxodo de, de la población eh, dos circunstancias terribles para para la irún y la, la comarca para andarribia también pues la eh, La población huyó en desbandada, gran número de personas tuvieron que huir ante la, la guerra y bueno pues eh, fue una situación eh, caótica eh, y, y lamentable para para lo que fue luego ya el futuro de, de la comarca a nivel humano, de, de falta de recursos humanos, como también de lo que fue la, la gran cantidad de, de patrimonio edificado perdido. Mm. Eh, toda esa gente que, que tuvo que huir, eh, más o menos bueno se puede, se puede hablar de, de cifras de... De números eh, bueno no hay cifras exactas eh, no hay un balance eh, digamos eh, estadístico de, de número de personas que, que huyeron que, que buscaron refugio en, en otras partes eh, ahí hay, hay datos e eh, evidencias de, ya desde mediados de, del mes de agosto cuando ya empiezan a recrudecerse los bombardeos sobre sobre la unión de arrevía por parte de la aviación por parte de la marina y de la artillería pesada Eh, ya, por ejemplo, en el caso de Onda Ribía, ya a mediados de agosto hay una, un decreto de la, la autoridad local para la evacuación de mujeres y niños. Eh, a medida que van avanzando los días, eh, estamos en la segunda mitad de agosto, eh, pues esta situación de, de huida, de, de buscar refugio en nuestras partes, eh, va en aumento, va increchando a medida también de que el frente se va acercando a, a la población. Eh, ya la situación ya eh, digamos más fatídica es eh, corresponde a los días 30 y 31 de agosto cuando ya hay eh, ya una, digamos una desbandada en lo que es la la huida de, de gente de Irunión de Irun ribví que atraviesa los puentes internacionales o bien también con la ayuda de los arranchales eh, cruzan en, en embarcaciones lo que es la, la bahía de chiy para pasar a andaya. Eh, este es uno de los destinos eh, en Daya y, y Lapurdi de, de muchos de, de los huidos de los que van buscando refugio y eh, hay hay no pocos que encuentran eh, acomodo en, en casas de, de Lapurdi de, de familiares y amigos. Otros optan por irse a tierra adentro a buscar eh, situaciones más seguras en la retaguardia, quiere decir esto en Ipuzgua o Vizcaya, dirección Vizcaya. Y, eh, los que van eh, los que llegan a Andaya, pues a su vez también eh, eh, van a, a objetivos digamos a, a lugares diversos eh, unos que quieren también eh, seguir luchando contra contra los alzados eh, pues por eh, pasan atraviesan el, el sur de francia y por cataluña prosiguen la lucha contra contra los nacionales y eh, otros pues optan por quedarse en francia y, y como se ve bueno pues una situación diversa en cuanto a los destinos y eh, los lugares de, de acogida eh, a la larga para el gobierno francés eh, la situación de gestionar esta esta gran avalancha de refugiados fue un problema bastante serio porque al principio bueno pues se les cogía con los brazos abiertos pero cuando empezaron a ir a más eh, ya a nivel de toda la, de toda la frontera pirenaica eh, que fue masiva la, la huida ya se convirtió en un serio problema para los al gobierno francés mm. Así más a nivel local se hablaba bastante de, de la buena acogida que... ...que tuvieron los, los ingleses en, en Endaya, ¿no?, por parte de los endalleses. Efectivamente, no hay que olvidar que, bueno, hay unos lazos de vecindad... ...que ahora estamos intentando también, digamos, recuperar, que los hay... ...existen evidentemente, pero se quieren potenciar y esto ya viene de, de muy atrás. Hay situaciones en la historia contemporánea de, de la comarca... Eh, ...con eh, actuaciones y vivencias solidarias eh, significativas. pues Estamos hablando de, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, o de la propia... cercanía de, de unos y otros, que el río no es un obstáculo para... para cruzar, atravesar una frontera que para nosotros nunca ha sido tal, es, y bueno, pues eh, yo creo que eso, eso pesó mucho en las conciencias de, de los endayeses, de la población labortana eh, ribereña de del Vidasoa. Había también eh, muchas personas que tenían familiares en, en Lapurdi, aquí en, en, en Daya, en San Juan de Luz, en Villarriz, y amigos, y como les digo, esto fue una, un, digamos, una situación eh, positiva para el buen acogimiento de, de muchos refugiados. Bien. Mm. Luego ya eh, años después, nos vamos ya a 1940, llega la ocupación alemana, y bueno, ¿qué consecuencias tiene esa ocupación y, y cómo se vive en Endaya? Incluso también habría habría refugiados ya instalados en, en la costa labortana, ¿cómo se vivió esa ocupación? Pues eh, la situación eh, fue también un, un drama, lógicamente, para, para la, los... ...habitantes de, de la Purdy... ...y bueno pues el recibimiento a los alemanes no fue tal... Eh, ...por lo que tengo leído... Eh, ...la recibieron con las... En, ...en sus casas cada uno con las ventanas cerradas... ...y bueno pues eh, las palabras que más se oyen... ...son de, de humillaciones, de miedo, de resignación... Eh, ...palabras que nos evocan un, una situación... Eh, ...pues triste, eh, penosa de, de vivir... ...de convivir con unas tropas invasoras a las cuales se le enseñaía una, una nula simpatía y bueno no, eso no está, no quita para que hubiera también algún que otro colaboracionista pero eran los menos eh, la situación en enenda aquí al lado nuestro de en la, en la misma frontera pues eh, era era esa era de, una, de una población de eh, sumida en, en, la, en la dominación en la ocupación eh, una zona militarizada sobre todo en la zona de los puentes internacionales donde el acceso estaba eh, muy restringido así como la zona costera de la de las playas que no hay que recordar no hay que olvidar que que fue una zona eh, donde se fue ocupada por baterías y por diferentes elementos de la llamada Muralla del Atlántico que construyeron los alemanes a lo largo de toda la fachada atlántica. Por tanto, el acceso era restringido, si no prohibitivo para para los indiales y para la población de aquí local a estos a estos sitios. Eh, sin embargo, la relación entre alemanes y autoridades franquistas pues sería más estrecha en aquellos tiempos y, y bueno pues o sea, era habitual también el paso de alemanes a notar la de la frontera etcétera ¿no? efectivamente no hay que olvidar que Alemania ayudó a, a los franquistas al triunfo en la, en la guerra civil con un notable eh, una notable ayuda en armamento y eso se vio luego pues, en la confraternización que tuvieron ambos uh, bandos, franquistas y, y nazis, aquí en, en la misma frontera. Yo creo que uno de los primeros actos de, de confraternización donde se ve esas, esas simpatías fue cuando llegaron los, las primeras avanzadillas alemanas a los puentes, aquí a Endaya, en el concreto en el puente de la avenida, donde ya eh, pues eh, oficiales de alta graduación de tantos bandos se eh, saludaron cordialmente, cuando ya por fin ultimaron el avance de los, los alemanes aquí en el sur de Francia, estamos hablando ya de, de finales de avanzado el mes de, de junio de 1940. Y sí, las relaciones fueron muy cordiales, de hecho los alemanes pasaban aquí a, a nuestro lado, a, a Guipúzcoa, pues a hacer un poco de turismo, iban uniformados, no obstante, bueno, pues sin armas, que las dejaban en la frontera, en los pasos de fronterizos, pero con sus uniformes, pues por aquí paseaban, eh, hacían un poco de turismo, hacían compras, en una situación para ellos de, de relax, eh, estaban pues eh, aquí en una zona, lógicamente, con, con apoyo, con con muestras de, de no, no vamos a decir de, de afecto, pero sí de curiosidad en muchos casos, o, o sí, o simpatías, por qué no decirlo. Y bueno, pues ellos andaban estaban en una situación de de relax de, de relajo, a diferencia de que si estuvieran en Francia, lógicamente. Pues nada más, gracias. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Mila bedatzeunda hogeita masei mila bederatzeunda berrogeita lau. Gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza Eusko jaularitzaren laguntzarekin.